Sebastián González, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, hacemos un poco el análisis de toda la serie, ¿no? Dejamos la, la última, la de gimnasia con San Martín de, eh, de corriente porque así podríamos este, tener tu palabra, ¿no? Para conocer un poco, bueno, qué, qué, qué está pasando en este momento con, con San Martín que eh, tiene, eh, obviamente que no está muerto ni mucho menos, queda un partido más eh, lo gana San Martín y tienen que definir al igual que en Boca en corriente con lo cual este, también están en una situación que, que si bien tienen que ganar mañana eh, eh, eso puede pasar tranquilamente, digo, pero este momento de, de bajo boleo de por ahí no construir todo lo que o ratificar todo lo que construyeron en la, en la serie regular, ¿no? Sí, sí, me parece que es nuestro peor momento, digamos, en, en el año eh, contando Super 20 y, y también la la liga, no estamos jugando fluido, seguro que también empieza desde el bajo porcentaje de tres puntos en este eh, basque más moderno, eh, cuando no tenés espacio para abrir la cancha se entran a cerrar mucho y te van dejando sin lo que proponíamos nosotros que es la fluidez eh, en ataque y tener eh, eh, juego en el poste bajo porque tienen pocos equipos o jugadores que, que van mucho por adentro, a tener en una serie menos del 25% de, de tres puntos y, y marcando muy pocos triples, me parece que es un punto de, de lo que no estamos bien, yo creo que ayer el primer cuarto nosotros llegamos a sacar 15 puntos o sea, dominamos y jugamos bien en un momento pero después con, con pérdidas o sea con tres caminadas y eh, perdón dos caminadas un julio en ataque vuelven al juego y se nos entra a poner yo creo que ayer el primer tiempo lo dominamos bastante lo mejor de la serie ¿eh? no habían ellos los los dos primeros juegos y el segundo juego sobre todo que el que ganamos habíamos jugado mal había jugado mejor gimnasia ayer encontramos nosotros eso y bueno de eso vamos agarrando porque Eh, vimos que, que en esta cancha que es difícil que, que sabemos, pudimos dominar sacar 14, 15 puntos y manejar durante un segundo después se nos vinieron muy rápido terminaron eh, quedaban 4 minutos y llevamos 14 y, y se vinieron y quedaron a, a 4 puntos el primer tiempo que habíamos hecho la cosa mejor en general yo digo que bueno, del tiro de 3 puntos eso va quitando confianza y va cerrando mucho los espacios para la serie Como se está dando Tenemos jugadores con buenos porcentajes eh, En el año, en la liga Y, y bueno, también tiene que estar Porque si no, empezamos a forzar Situaciones y nos ponemos en pérdidas Que nunca hemos tenido Ayer, 17 pérdidas El segundo juego 16 pérdidas ayer Son situaciones que aprovechó Gimnasia Defensivamente También estamos bien, Gimnasia en su cancha También tiene Hace más goles que lo quiso ayer 65 Y teniendo que cortar con Fulio en la última no O sea, estaban en 62, 63 Pero nuestro problema está siendo ofensivo Y parte de, de no encontrar los espacios, sobre todo Claro, en, en ese encontrar los espacios Estamos hablando con Sebastián González eh, Técnico de San Martín el, el trabajo de... No es por justificar, ni mucho menos A veces un jugador te cambia un poco la, la ecuación Eh, por hablar de porcentaje de tiro de tres puntos y de abrir un poco también la cancha y en ese lugar, Mainón dirá fundamental en la estructura Sí, sí, sí nada más que hablar de los que no están yo creo que lo podemos hacer con los que están Leo es el máximo triplero y era el máximo rebotero nuestro ¿no? y que por ahí marcaba los cinco donde estamos teniendo problemas pero bueno, eh, también tenemos que hacernos fuerte con, con los que están Eh, y sabemos que lo podemos hacer Y hemos tenido bien Fede Aguirre está jugando muy bien de cuatro Sin tan buenos porcentajes Como como lo ha tenido durante el año Y la serie anterior, los dos partidos con Boca Que Aguirre se le abrió el aro de 3 puntos Nosotros pudimos eh, jugar bien Y sabemos que eso lo tiene Las decisiones las está tomando Los intentos lo está haciendo Y bueno, y confiamos que también Habrá de ahí eh, eh, El juego, ¿no? Porque defensivamente está haciendo un gran trabajo En una Eh, en una posición que no ha jugado durante todo el año casi. ¿Y cómo ves el semblante de tu equipo? Porque esta situación fue similar a la situación anterior. Este, Boca había robado un partido en Corrientes, después este se puso arriba en la serie 2 a 1 en, en, en Capital Federal en la Bombonerita y en el Mira, cuarto el primero... de pelea lo primero que tenemos que sentir nosotros es eh, sentirnos jugando bien Y yo creo que ayer en un momento lo hicimos eh, Nos sentimos y se nos ve en la cara, se nos ven en la confianza de tomar los tiros eh, También habíamos jugado bien en playoff, muy poco eh. Creo que el primer cuarto, el tercer partido contra Boca También había sido fluido el juego Tienen que aparecer los tiros, tres puntos de descarga Y cuando lo hacemos nos sentimos bien y con buen equilibrio eso es eh, primordial ayer lo tuvimos un rato en esta cancha eh, entonces es importante sentirlo reflejarlo y ponernos positivo en eso este equipo como decimos convoca tuvimos en situación límite eh, los playoff del super 20 se juegan primero de visitantes en el cual tenés que ir a ganar y fuimos a ganar a córdoba fuimos a ganar también en salta como en ese época y después ganamos en instituto pero eh, ...confianza tenemos y tenemos experiencias que nos dan confianza... ...que en este momento podemos hacer las cosas bien y tener... ...al vez fue muy parejo que quedó, o sea... ...y un cordón quedaban dos minutos diez, íbamos ganando nosotros y tuvimos la bola... ...podría haber quedado para nosotros, nada más que al final termina para ellos y queda así... ...sabemos que va a ser un juego parecido, que no, no, no va a ser un juego que se abra mucho... ...y que al final, por lo menos si es todo normal va a terminar eh, en las últimas pelotas y tener que, que decidir bien eh, tenemos que estar para tener templo y definir eso como lo hemos hecho eh, en otros partidos confianza y como te digo, somos positivos en lo que encontramos ayer pero sabemos que lo tenemos que hacer por más momento porque tanto en esta serie como en playoff eh, estamos pasando por por nuestro peor momento de la temporada y bueno, hay que aguantarla y, y tratar de de con eso empezar a tomar confianza para primero jugar mejor y eso es lo que nos puede llevar a, a tratar de ganar. Enfocarnos en el rendimiento y mejorarlo y no tanto en el resultado que pasa a ser una presión constante. ¿no? A ver, eso en cuanto a, a San Martín, y, y qué, qué, ¿qué tienen que hacer en cuanto a gimnasia? O a esta altura lo único que lo único que preocupa es, eh, es lo, lo de uno. Eh, no, no, no, seguro que eso nos hace sentir mejores porque somos un equipo ofensivo que tenemos gol entonces no hacerlos nos preocupa Defendidamente también hemos hecho bien eh, yo creo que Romero está manejando mucho desde el poste bajo mucho, eh, tiene mucho tiempo la pelota y tanto para asistir como para atacar ayer el pick and lo defendimos bien salvo hay de de Barrera que terminó cerca del aro creo que ellos no pudieron producir, a sus tiradores los descendimos bien, eh, me parece que lo de Barrera y lo que produce eh, asistiendo a sus, eh, perdón, lo de Romero asistiendo a sus compañeros y del poste bajo está siendo un punto importante y después, bueno, hacer que ellos tengan que tener un poco la defensa con nuestro tiros de tres puntos y eh, trabajando bien los espacios que es un punto que no podemos dejar de confiar y que sabemos que necesitamos eh, para abrir un poco eh, y poder jugar más fluido nosotros, ¿no? abrir un poco la defensa. Está muy bien, está muy bien. ¿El terminó en condiciones para mañana? Sí, sí, están, todo bien, todos golidos, eh, se sienten en el, en el plantel después de la derrota, como fue con Boca, eh, esa preocupación y tratar de estar corrigiendo cosas desde el minuto Eh, ...después de terminar el partido... ...acordándose de situaciones... ...entre ellos y con nosotros... ...y, y bueno, de eso se trata... Eh, ...sabemos que no estamos de la mejor manera... ...pero creemos que, que tenemos con qué... ...confiamos... Y, ...y que dependemos... ...primero de jugar un poquito... ...mejor nosotros... ...sin subestimar el trabajo que está haciendo Gimnasia... ...con un gran entrenador, un gran planteo... ...como lo está haciendo Martín Villagrán... ...con su equipo, pero también... Eh, sabemos que cuando ayer pudimos dominar un poquito queriendo hacer lo que hacíamos y teniendo ese tiro de 3 puntos pudimos sacar 14 15 15 puntos y, y manejar ojalá que nos dure y, y que no se nos vengan rápido como te digo con con las caminadas que hicimos que pérdidas caminar y fue un ataque que tuvimos en esos minutos se gracias eh, gracias por el contacto por, por el tiempo este, bueno lo mejor para mañana eh para ambos equipos, ¿no? Que gane que gane mejor como habitualmente pasa en el basket. Un abrazo enorme. ¿eh? Dale, un abrazo enorme. Te lo